Porque no sé dónde está el tipo, pero escucho pájaros, escucho algunas voces. Eh, no no, no te puedo decir que escucho el sonido de la gramilla, pero el, el, el sonido de los pájaros me me, me me hace pensar en un parquecito o algo así. Nicolás Olseviki, ¿dónde estás? Hola, Quique, ¿cómo te va? ¿Todo Estoy bien? en un espacio sí. bucólico. Bucólico, sí. Sí. Bueno, eh, Virgilio estaría encantado. Escúchame, ¿empezamos de nuevo que está, nos estamos pisando todo el tiempo? No, no, no, no empezamos de nuevo porque el Skype es así: como hay un delay, siempre nos estamos pisando, o sea que aceptemos el pisoteo y sigamos adelante. ¿Qué es la conversación si no pisoteo constante, no? Sí, bueno, este eh, una, una de las cosas que por ahí estamos eh, observando últimamente es que nosotros no hay pisoteo, sino que no hay escucha de lo que está diciendo la otra persona. Sí, eh, sí, es un gran problema del lenguaje, que de hecho era el tema que te traía para esta, para esta columna, que sí. estoy haciendo desde la hermosa Universidad Nacional de General Sarmiento, donde doy clases sí. desde el parque de esta universidad ah, que ajá. es una cosa maravillosa te voy a mandar una foto para que la pongas en tus redes sociales bueno, cuando bueno. Eh, esta columna para que, la, para que los oyentes acompañen esta columna con la visual de este hermoso parque ¿Y por qué decías que tenía relación Con lo que veníamos charlando recién Porque, no Te decía que en realidad El tema que pensé para hoy Es que hablemos un poquito del lenguaje ah. Y vos empezamos Como eh, Por la parte mala del lenguaje sí. Por ahí que es esta Posibilidad de pisarnos Y de no escucharnos Que mm. es, no, no es para lo que el lenguaje Está hecho, no es para lo que el lenguaje Fue seleccionado ¿no? Más bien todo lo contrario se supone que, o la gran hipótesis sobre por qué los humanos tenemos lenguaje, que es, eh, es bastante extraordinario el lenguaje que tenemos los humanos ahora podemos charlar un poquito de eso sí. es que es una enorme herramienta de comunicación Claro, no, no, lógico eh, lógico Ló, a, a, a Alguien decía que lo que nos diferencia eh, de, de los animales en realidad es la lengua Bueno eh, Si a mí me apuran, como decía David Viñas, yo creo que si me apuran lo más característico que tenemos los humanos, aquello en lo que realmente no encuentro parangón en otras especies, sí. es efectivamente el lenguaje, Ajá. y me parece que es en la evolución homínida y en la evolución de nuestra especie lo que realmente marcó una diferencia consistente con respecto al resto de los animales. Esto no quiere decir que los otros animales no tengan formas de comunicación. No, no, no, claro, claro, claro, sí. claro, claro. Y, claro. Digamos, vos, sí. de esto vas a saber más vos que yo porque sos un tipo del campo, pero. Eh, y, y además porque tenés mascotas No, pero, no, pero, pero aparte ah. porque pensé que ibas a decir porque sos un animal. Y además porque sos una bestia aquí que. Me quiero matar. Bueno, dale, dale, dale. Sí. Pero, digamos, vos, vos sos un, un tipo con mascotas sí. eh, y, y, y que ha transitado el campo y habrás observado muy, diver muy diversas formas de comunicación animal. Sin duda, eh, sin duda. Eh, Entre ellos y para con uno también. Bueno, es, eso con los perros es particularmente interesante eso, porque los perros evidentemente tienen una un sistema de comunicación Intraespecífico, o sí. sea, hacia el interior de la especie. Ajá. Por ejemplo, voy a, voy a darte el ejemplo más obvio. Eh, cuando mueven la cola y bajan la cabeza y arquean el lomo hacia como la, la parte de la cola hacia atrás. Ajá. Eh, cualquier perro que, está, que vea otro perro haciendo eso entiende que ese otro perro le está diciendo, entre comillas, estoy en modo juego. Eso No es. nos vamos a hacer daño, eso no nos vamos es. a lastimar. Claro, claro, claro. claro. Eh, y. Y esa comunicación intraspecífica funciona muy bien y es universal entre los perros, o sea, un perro que hace eso y después muerde es un perro traidor. Sí, sí, de, de la misma manera como el perro con la cola recta e inmóvil y los pelos de lomo parados, esto es ahí estoy en modo de bronca. Estoy en modo atento, estoy en modo que es, me haces una y te muerdo. O sea, claro. no, sí, sí, sí. No, no, no te muevas porque estoy en, sí. modo, no, estoy en modo lucha. Sí, lo que nos diferencia en definitiva es que nosotros tenemos, te diría, los mismos códigos, pero la posibilidad de ir afinándolos cada vez más, ser más específicos en ese código. Bueno, tenemos varias diferencias. Eh, espera, que te quería terminar con sí, esa cosita y después sí. eh, eh, con los perros. Sí. Tenemos la comunicación interespe, eh, interespecífica, o sea, se comunican con otras especies y particularmente con nosotros. Sí. Uno, uno puede pensar que eso es extraordinario, pero pasa bastante en la naturaleza. En el caso de los perros con nosotros es muy evidente y se da porque el perro es un producto de la selección artificial del humano, claro, claro. O claro. sea, nosotros fuimos seleccionando los perros con los que nos comunicamos mejor. Parece Ajá. una boludez, pero es así. Sí. Mm. Eh, digo, los perros eran lobos. Eh, sí. Y esto eran, eran literalmente lobos. No. Eh, hasta que, bueno, nosotros fuimos seleccionándolos. Eh, ¿Y qué pasa con nuestro lenguaje? Que es un poco lo que vos decís y es muy diferente. O sea, nosotros tenemos una primera parte del lenguaje que es compartida y es compartida, por ejemplo, con otros primates como, no sé, los, los bonobos, los chimpancés, que es la parte gestual. Claro, sí, sí. O sea, esa es la parte más inmediata, es casi universal, o sí. sea, la, las emociones primordiales más o menos se manifiestan igual en todas las culturas. Sí, independientemente de las lenguas. Eh, independiente de las lenguas, por ejemplo la risa, no hay lugar del mundo en el que la risa no sea signo de bienestar eso es, eso es no hay lugar del mundo en el que el llanto no sea signo de, puede ser un malestar puede ser una emoción sí. la cara de bronca o la cara de, de ira es más o menos igual en todo el mundo Claro, pero con la diferencia también que nosotros podemos advertir eh, algo que llamamos hipocresía. Es decir, por ahí podemos advertir que hay una sonrisa, pero esa sonrisa no necesariamente nos está dando la bienvenida, porque detrás de esa sonrisa podemos ir advirtiendo otras cosas. Totalmente, hay un montón de matices que nosotros claro, somos capaces claro, de advertir. Claro. Está proba hay varios experimentos igual, por ejemplo, con... Primates que usan el lenguaje eh, gestual y el lenguaje corporal sí. para engañar. Ajá. O sea, no, es que, no somos los únicos que usamos lenguaje gestual para engañar. Claro. Y, digo, la gran diferencia entre nosotros y el resto de los animales está en lo que lo que vos decías al principio, lo que es propiamente lengua. Ajá. O sea, esta cosa que estamos haciendo. Este, esta cosa que estamos practicando nosotros en esta columna, Ajá. que es raro esto es verdaderamente rarísimo. Sí. Claro. Eh, digamos, tenemos una capacidad de producción infinita uh -huh. de. Que, que eso es algo que no se observa en ningún tipo de animal. Por ejemplo, vos agarrás las abejas, ¿no? Sí. Y las abejas pueden dar. ¿Vos, vos viste la, alguna vez la danza de las abejas? Sí, sí, les vi, sí. Bueno, viste que lo que hacen las abejas con esa danza es que una abeja encuentra una fuente de comida, vuelve al panal y en el panal hace una especie de danza y esa danza da muchísima información sobre dónde hay fuentes de comida. Eso es. Y información muy precisa, digamos. Dice dónde, uh -huh. a, en qué, cómo se orienta esa fuente en relación con el sol, sí. eh, a qué distancia está, uh -huh. qué tan nutritiva es, cuánto hay. Sí. Ahora, es un lenguaje totalmente limitado. Sí. La abeja lo usa para eso y nada más. Ajá, claro, claro. Sí. No, no, ti en... no tiene sutilezas, digamos. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Nosotros, en cambio, podemos dar una cantidad de información, digamos, tenemos múltiples lenguas diferentes sí. con una cantidad finita de palabras cada lengua pero a partir de, la cu de las cuales podemos dar información infinita sobre el mundo sí. okay. Okay. y sobre cosas que no están presentes y eso es eh, es bastante espectacular uh -huh. sí. No, me quedé pensando en, en, en esta capacidad de, de comunicación y de ir afinando cada una de las ideas y, y ahí me parece que está la, la, la tremenda diferencia con ese mensaje primario de una abeja, ¿no? Absolutamente. Y, y de hecho lo que, se ha, lo que se ha pensado y lo que más o menos hoy en esto hay, hay cierto consenso. La verdad es que las discusiones sobre evolución del lenguaje siempre fueron muy polémicas. O sea, sobre evolución del lenguaje me refiero a sobre en qué momento aparece el lenguaje y ah, por qué aparece el lenguaje. Ajá, ajá. Y, y siempre fueron muy polémicas. Digo, yo, yo, por ejemplo, cuando trabajé para mi tesis, que trabajé el siglo XVIII, agarraba una de las grandes discusiones que tenían los autores ilustrados en ese momento sí. era cuál era el origen del lenguaje. O ah, sea, el lenguaje había surgido de la música, por ejemplo, uh -huh. el lenguaje había surgido del gesto, eh, uh -huh. qué, qué, ¿qué era eso? Uh -huh. Y fue tan polémico siempre que, de hecho, en un momento la, la Sociedad de Lingüística de París decidió prohibir la discusión. En un momento dijo, bueno, a partir de ahora no se discute más sobre el, sobre el origen del lenguaje porque es una discusión sin sentido. Uh, banal, sí. Sí, baladí, como le gustaría decir a vos. Baladí, no, sino... baladí. Sí. No no, no sirve para nada seguir discutiendo esto, prohibamos esto porque si no, eh, no vamos a avanzar nunca en el conocimiento. Y entonces empezaron con una lingüística más descriptiva, de, ah, bueno, a ver cómo funciona cada lengua, qué hace cada lengua, cómo son las gramáticas de las lenguas. Sí. Y esto, en un momento, resulta que cuando una discusión es interesante no la puedes prohibir. No. Y lo que pasa es que no. vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y la discusión sobre el origen del lenguaje volvió muchas veces, sí. y volvió muy fuerte a partir de la década del 50 con ah. Chomsky. ¿Y cuál es la, la teoría más aceptada, digamos? Porque a mí, a lo primero que se me ocurre es, este, bueno, un mono haciendo un sonido y ese, mo, ese mono en un momento dado se quedó sin voz. Y entonces este, empezó a señalar las cosas. Y los otros monos se entendían por la señal. Pero después se, se, se quedó sin una mano y tuvo que empezar a decir algo para eh, reemplazar ese señalamiento. Es como un, un pibe, un nene. Claro, lo que pasa es que el problema siempre cuando uno piensa en estas cosas es que termina pensando las cosas en, en términos de algo que se da en poco tiempo. Ah, en, no, claro, en, en, claro, un mono. Sí, sí, tenés ¿no? razón. Como un mono, sí. esto le pasa a un mono, que le falla la mano y después claro, entonces boludo, empieza a señalar y después sí. la otra mano se la amputan. Y entonces, no, claro. Estos son procesos de millones de años, en donde se muchísimos sí, sí. cambios. Sí, ok, ok, ok. O sea, okay. lo que lo que probablemente, primero, por ejemplo, lo que tiene que pasar, que parece una huevada total, sí. pero no es una huevada, es que haya cambios fisiológicos que permitan la fonación, por ejemplo. Ah, claro, claro. Sí, o sea, sí. si vos no tenés la posibilidad de fonar que tenemos nosotros sí. O sea, de emitir la cantidad de fonemas que emitimos nosotros sí. Es muy difícil que tengas lenguaje como el que tenemos nosotros Lógico, lógico Entonces, la hipótesis principal más aceptada ahora Es que el lenguaje evolucionó a lo largo de muchísimos años sí. O sea, de millones de años sí. Y que fue, una, fue realmente producto de la selección natural O sea, que fueron dándose cambios Que permitieron comunicarse mejor Sí a lo largo de sucesivas generaciones y que los individuos que mejor se comunicaban eran los que terminaban dejando más descendencia. Ahora, qué extraordinario, ¿no? Que haya que hayamos tenido esa evolución a lo largo de no sé cuántos años y que ahora estemos detectando que por ahí el idioma no nos alcanza para comunicarnos. Esa es otra discusión hermosísima, <risas> claro. que es la de sí. si el lenguaje... Sí es una herramienta mediante la cual manifestamos el pensamiento sí o si el lenguaje es el pensamiento ahí está ahí está bueno bueno bueno bueno yo te, no te... yo te llamo otro día y ha... hablamos de eso Si querés te lo resuelvo, te lo resuelvo en 15 minutos. A ver, dale, en 15 no, minutos. No, no, no, no puedo, no, no puedo no puedo porque no tengo una, eh, eh, o sea, yo mm. tiendo a creer, pero eso probablemente venga de mi deformación profesional, sí. que no, no podemos pensar por fuera del lenguaje. Ah, ok. O sea que... Okay. Que el lenguaje que es pensamiento. Sí, o sea, yo creo que pensamos en lenguaje. ok. Okay. Eh, por ahí no sentimos el lenguaje, pero sí creo que, que todo nuestro pensamiento racional sí. es ya lenguaje. Entonces estaría bien esto de hablar sin pensar, que parece ser peyorativo, pero en realidad lo que estamos haciendo es pensando mientras vamos hablando. Y yo creo que sí, sí. Eh, okay. sin duda. Sí, sí, sí. Y, y de última también la claridad en la expresión con el lenguaje, eh, de alguna manera está dejando ver claridad u oscuridad en el pensamiento. Bueno, eso es lo que a veces se olvida, ¿no? La idea de, no, perdóname, me expresé mal, no sí. sé cómo expresarme. Ah, claro. Es altamente probable que si no sabes cómo expresarte no tengas la idea clara. Eso es, eso es. O es sea, que... probable, sí, sí, sí. Eso, creo que cuando, cuando uno tiene las ideas claras, la expresión viene de la mano con la idea. Correcto, bien, bien. Bueno, me quedo con ese cachito, eh, porque tengo que repasar muchas cosas para ver si en un momento dado puedo aprender a expresarme y a pensar al mismo tiempo. Ya lo haces, Quique. Bueno, te, te mando un abrazo y te llamo en unos días. Un abrazo enorme. Chao viejito. Lo escuchaste. Chao, Lo escuchaste a Nicolás Solceviki eh, aquí en el Desconcierto.